edición de la 24 de la Corina Negra. La tercera lo ha para mí. Sí, sí. Bueno, ya me, ya me había tocado una vez de dar una entrevista de no. ser el primero y resulta que no se me dio y perdóname, pero te esperar para, para hacer la nota. O sea, encontramos temprano en el cuarto salto. ¿no? Sí, sí, en el cuarto Santos. ¿Cómo salió? ¿Cómo fue así? ¿Cómo la sacaste? ¿Qué raro? ¿Cómo fue así? Y, y que me llevo otra vez aviones de taxi que no tiene ni con la motito ni leetas cerca hey. que tan rápido sí vino rápido sí, sí. me cana con nailon la deficiencia con la ficha cuando pinto aquí le diga que tengo hacemos ya mijo estoy teniendo broncas cada un granio de pesca y bueno quiero que está coronado